Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Empiezo con el nombre de Allah El Clemente El Misericordioso Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah. A Él pertenecen la soberanía absoluta y toda alabanza. Y Él es todopoderoso. Él es el que se <tose> ha convertido en la soberanía absoluta y en la soberanía absoluta. Wallahu bima ta'maluna ta basir El es quien los creó. Y entre ustedes hay quienes rechazan la verdad y quienes creen en ella. Y él observa cuanto hacen. Khalaqa as-samawati wal-arda bil-haqqi wa sawwarakum fa ahsana sawwarakum wa ilayhi al-masir creó los cielos y la tierra con un firme propósito y los modeló concediéndoles la mejor de las formas y a él habrán de retornar el día de la resurrección ya'lamu ma fis samawati wal ardhi wa ya'lamu ma tusrruna wa ma tu'linun Wallahu alim bi zati as-sudur Conoce todo cuanto existe en los cielos y en la tierra y sabe lo que ocultan en su interior y lo que manifiestan y conoce lo que encierran los corazones Alam yatikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadhawqu wabala amrihim wa lahum 'adhabun aleem Acaso no les han llegado noticias sobre lo que les sucedió a quienes los precedieron y negaron la verdad Sufrieron las malas consecuencias de sus acciones Y en la otra vida recibirán un castigo doloroso ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Y eso porque cuando los mensajeros de Allah se presentaban ante ellos con pruebas evidentes, decían: ¿Un ser humano como nosotros nos guiará? Rechazaban la verdad y se alejaban de ella. Mas Allah no tiene necesidad de ellos. Allah no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. Zaa'ama allatheena kafaroo allan yub'athoo Qul balaa wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'anna bima 'amiltum Wa dhalika 'ala Allahi yaseer Kienes niegan la verdad alegan que no resucitaran Diles o oh Muhammad por Allah que resucitarán y después se les informará de lo que hicieron y eso es fácil para Allah fa aminu billahi wa rasulihil wan nuril ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir crean pues en allah en su mensajero y en la luz que él ha revelado el corán y allah está bien informado de lo que hacen yau ma yajma'ukum li yawmil jam'dhalika yawmut tagab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 Dalika al-fawzu al-'adhim. El día en que Allah reunirá a todos, a las primeras y últimas generaciones, para el día de la verdad, el día del juicio final. Ese será el día de la gran pérdida para quienes rechazaron la fe. Mientras que Allah perdonará los pecados de quienes hayan creído en él y hayan obrado rectamente. Y los admitirá en jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Este será el gran triunfo. Y los que se han hecho en la <risa> palabra, los que se han hecho en la palabra, y los que se han hecho en las palabras, y los que se han hecho en la palabra, y quienes rechacen la verdad y desmientan nuestras alegas serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente y qué pésimo destino ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah Wallahu bi kulli shay'in 'alim No hay desgracia que suceda que no haya sido decretada por Allah. Allah guía el corazón de quien cree en él y él tiene conocimiento de todas las cosas. Wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasul Fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagu al-mubin Obedezcan a Allah y a su mensajero y sepan que si se alejan de la fe al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad y no es responsable de lo que hagan Allah la ilaha illa hu Wa ala Allahi fal yetawakka lil mu'minun El es Allah No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto el Y en el depositan su confianza los creyentes Ya <inaudible> Ayyuha oh, allatheena aamanu inna min azwaajikum wa awladikum 'aduwwal lakum fahdharuuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur raheem O creyentes entre sus esposas e hijos pueden tener enemigos que los alejen o distraigan de la obediencia a Allah Tengan cuidado pues más si los perdonan los disculpan y pasan por alto sus errores sepan que Allah es indulgente y misericordioso con ustedes Innamā amwālukum wa aulādukum fitnah Wallahu indahu ajru un azim Ciertamente Allah Los pone a prueba a través de sus bienes Y de sus hijos Y Allah Tiene reservado para quienes pasen la prueba Una enorme recompensa Fattaku allaha ma istatatum Wasma'u wa ati'u Wa anta'u fiqu khairan li anfusikum wa man yuqashu nafsuhu fa ulai kahumul muflihun temen pues ala todo lo que puedan escuchen lo que les ordena obedezcanlo y den en caridad y a quienes ha va libre de la avaricia y del egoismo Esos serán los triunfadores. Si otorgas a Allah un préstamo bueno, lo duplicará para ti y te perdonará. Y Allah es agradecido, misericordioso. Si ofrecen a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con sus bienes a su causa. Él se los devolverá multiplicado con creces y los perdonará. Yalla, es agradecido y tolerante. Alimul ghaib wash-shahadati al-azizul hakim. Él es el conocedor absoluto del gaib y de lo manifiesto. Y él es el poderoso. El sabio.